Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Bendito sea aquel quien mano está la soberanía absoluta de todo y es todopoderoso. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور Él es quien creó la muerte y la vida para ponerlos a prueba y ver quién obrab a más rectamente. Y él Es el Poderoso, el Indulgente. Él es quien creó siete cielos superpuestos... No verás en la creación del Clemente ninguna imperfección. Vuelve tu vista al cielo. ¿Acaso ves algún fallo? Sum arji' al basar katrayn yan qalib ilayka al basar khasi'an wa huwa hasir. Después, vuelve tu mirada nuevamente una y otra vez. Tu mirada regresará frustrada y extenuada, incapaz de encontrar defecto alguno. Y cuando se muestran el mundo de la vida, y nos dejaron de la muerte a los enemigos, y nos dejaron de la muerte a los enemigos ciertamente hemos adornado el cielo de este mundo con estrellas que brillan cual lámparas y hacemos de ellas proyectiles contra los demonios que pretenden escuchar lo que se dice en el cielo y hemos preparado para ellos el castigo de un fuego abrasador Walil ladhina kafarū bi rabbihim 'adhābu jahannam wa bi'sal maṣīr I quienes no creen en su señor recibirán el castigo del infierno y qué pésimo destino Idhā ulqī fīhā sami'ū lahā shahīqan wa hiya tafūr cuando sean arrojados al fuego escucharán en su interior ruidos desagradables a la vez que este bullirá taqadu tamayizu min al-ghaydh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir estará a punto de estallar de ira Cada vez que un grupo sea arrojado a él, los ángeles guardianes del infierno les preguntarán: ¿Acaso no recibieron a ningún amonestador que les advirtiera del castigo de Allah? Qalu bala qad ja an nadhīrun fakadhdhabnā wa qulnā mā nazzala Allāhu min shay'in in antum illā fī ḍalālin kabīr qontastarān Sī sí. ciertamente llegó a nosotros un mensajero de Ablá advirtiéndonos de ello mas los desmentimos y dijimos Alá no ha revelado nada y ustedes amonestadores están en un gran extravío Wa <risa> qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir Yayanadirun si hubiésemos escuchado y hubiésemos razonado sobre lo que decían no estaríamos hoy entre los habitantes del fuego abrasador fa'tarafū bi dhanbihim fa suhqal li aṣḥābi s-sa'īr y reconocerán entonces sus pecados que aléje de su misericordia a los habitantes del fuego abrasador en allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabeer in verdad quien esteman a su señor cuando no son vistos obtendran el perdon de sus pecados y una gran recompensa por sus buenas acciones وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهِّرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Tanto da si guardan en su interior lo que piensan como si lo expresan con palabras pues él conoce bien lo que ocultan los corazones أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Como no iba a conocerlo aquel que ha creado todas las cosas él es el sutil y está informado de todo hu alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshū fi manākibihā wa kulū mir rizqihi wa ilayhin nushūr él es quien facilitó que pudieran habitar la tierra recorran sus confines y coman de lo que les provee y él los resucitará para juzgarlos a amin tum man fi as-samaa'i ay yakhsif bikum al-ardha fa idha hiya tamur acaso se sienten a salvo ustedes que rechazan la verdad de que quien está en el cielo no haga que los trague la tierra cuando esta tiemble. Am antum man fi as-samaa'i an yursil 'alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadir. ¿Acaso se sienten a salvo de que quien está en el cielo no envíe contra ustedes? un fuerte vendaval cargado de guijarros Entonces conocerán la severidad de mi castigo que les advertía Walaqad kadzdzabal ladhin min qablihim fa kayfa kanakir Y ciertamente quienes los precedieron también desmintieron a sus profetas y negaron la verdad Y qué terrible fue mi castigo. Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saaffatin wa yaqbidu ma yamsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in baseer caso no observan cómo las aves que vuelan sobre ellos extienden y recogen las alas el clemente es quien las sostiene en el aire en verdad él ve todas las cosas am um... Quien, aparte del clemente, podría actuar como un ejército auxiliándolos y protegiéndolos del castigo. Quien, aparte del clemente, Mas quienes rechazan la verdad viven sumidos en el engaño. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuw wa nufur. ¿Quién podría proveerlos si él retuviese su sustento? Mas quienes rechazan la verdad persisten en su soberbia y en su extravío. A famin yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. ¿Quién está mejor guiado? El que camina cabizbajo y no ve lo que hay delante de él o el que camina erguido por el camino recto. Qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Di a tu pueblo, oh Muhammad. ¿Acaso es quien los creó y les concedió el oído, la vista y la razón? poco es lo que se lo agradecen. Qul huwal ladhi dhar'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Diles: Él es quien los creó y los dispersó sobre la tierra. Y ante él serán reunidos el día de la resurrección. Wa yaqūlūna matā hādhā alwaʿdu in kuntum ṣādiqīn Y dicen quienes niegan la verdad a los creyentes. ¿Y cuándo tendrá lugar esa promesa de la resurrección si son veraces? Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubeen Diles O oh Muhammad Solo Allah tiene conocimiento de ello y yo no soy mas que un simple amonestador Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'unun i quando vean proximo el castigo tras el comienzo del juicio final los rostros de quienes rechazaron la verdad se consternaran y los angeles les tiraran recriminandolos Esto es lo que pedían con aprecio. Ol ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujiru al kafirin min adhabin aleem Diles a quienes niegan la verdad, oh Muhammad. Si a la me destruyese a mí y a quienes me siguen como desean, o se apiadase de nosotros. ¿Acaso eso nos libraría de un castigo doloroso? Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fa sata'lamun man huwa fi dalalin mubin Diles Él es el Clemente. En él creemos y en él depositamos nuestra confianza. Y ya sabrán quienes son los que están en un claro extravío. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in. Diles. Díganme, si su agua desapareciera bajo la tierra, quién podría serla brotar para ustedes salvo a la